Nosotros íbamos viajando en nuestro módulo espacial y llegó un momento en que el radio gravitacional del planeta Tierra nos atrajo a este lugar y caímos acá y empezamos a tocar nuestro folclore de nuestro planeta P6. ¿Cómo se llama esta canción que acabamos de escuchar? primero? El tema se llama a co pla ti na li co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 Nunca, Bien, quise, nunca quise Bueno, nunca quise defraudar a los fans de de Willy de por medio, que eran fans míos también Pero cuéntenme un poco cómo sí, sí. cómo ha sido todo este paso por la Tierra ¿Ustedes cuánto cayeron acá en la Tierra? ¿Y por qué se lamentan también? de Hablan de lamentablemente Desgraciadamente si ustedes sí, sí, salieron a buscar un espacio quieren, ¿Qué qué malo tiene estar acá? Quieren irse pronto parece. Lo malo es que nos encontremos con, con personas que nos nos impidieron nuestro desenvolvimiento acá en el planeta Como Muchos eh. colegas Sí, sí, sí, gente desagradable, bueno, aparte de ustedes, eh, otro, otra gente que más desagradable que sí, nosotros. Sí, sí, sí, y bueno, Jimmy súper experimental fue el único que nos ayudó a, a descubrir. Eh, Acojijo. Ah, y, y nos ayudó, claro. Y... No. ¿Qué se me va a llamar? Jimmy, un... tenemos contacto en vivo, en directo. Vamos, vamos a hablar, vamos a hablar. A ver, Jimmy. ¿Aló, ¿Aló Jimmy? ¿Aló? ¿Aló, Jimmy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos acá hablando para su ruido. Sí, Jimmy.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 Así que eh, esos son como las claves para ver a una cosa que de repente tienen forma humana, pero no no se pueden fiar de ellos. Bueno y esos algo plástinálico eh, intentaron sabotear nuestro nuestro eh, devenir aquí en la próspera tierra, pero como decía Alf, nos eh, encontramos con Jimmy Super Experimental, un buen amigo, buen amigo que él bueno aparte de otras cosas que de tirarse en bici en Después, bicicleta que, claro,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 446 mil 300 millones de 500 clas, de cac, clas de y eso traduce para nosotros en algo así como 8 meses 8 años, no sé no sé 8 minutos diría yo no, yo diría 46 meses. <ríe> 8 de lo 46, que sea dijémoslo en 46 y medio okay aproximadamente eso es el tipo que llamo periódico ¿Sí? ¿Sí? al igual que el, el, el, el los 0 de Cherry 2000 Cherry 2000, no sí, para, pero, para, para pero no dejemos Cherry 2000 para más adelante yo diría ¿Y ¿Cómo más... ha sido la cogida? Bueno, en el planeta ha sido buena, la no ha sumado no, gente, a su movimiento o siempre han sido siempre los mismos. Nosotros siempre eh, vinimos con la con la la idea de fomentar y expandir el folklore protónico y en esta misión nos hemos encontrado con varios personajes como los amigos. Sí sí sí, sí sí sí sí ese ese ese Eso, es un um, punto importante porque en, en nuestro viaje interplanetario nos encontramos los. con unos seres eh, que que estaban de, de de divagando en el espacio y que nunca pensamos que lo íbamos a encontrar acá jamás y lo encontramos y y, y sus nombres son los astronautas los astronautas claramente. los astronautas sí, los astronautas sí. tiene que ver con el próximo tema que vamos a escuchar y luego de ese nos vamos con asteroides nos vamos con esos temas después nos cuentan un poco de qué trata astronauta y luego no, no, no, asteroides no. vía acá en la vulcanización con los BC arreglando su claro. su módulo espacial que tiene por nombre Casi MCDP cifrable. 2000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 Asteroides. Se pierden en la en cosas cotidianas, usted por lo visto, Sí, sí, por supuesto, o sea, nosotros le el pasa folclore, día a día. Sí, como hemos visto que hay folklore, eh, hemos visto a un caballero que se llama Osi Osfron, que también hace folklore y que bueno, puede ser algo así parecido. Hemos visto otro caballero que también hace folklore que se llama Nicolás Copérnico, pero y, y también, bueno, eh,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 fue un olor bien extraño de partida el olor de la vagina de Cherry 2000 mil ¿ustedes han podido tener experiencias sexuales con humanos? por supuesto, por supuesto. Jimmy super experimental le, le pegó todas no no Jimmy Nelson no eh, Jimmy super Jimmy Fernández Jimmy neutron bueno él <risa> él porque le pegó todas esas tendencias mea homo, homosexuales terrícola pero no, no existe el... la homosexualidad no virrotosía <risa>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 Bueno, a través de las películas nosotros vimos que había mucha cultura desde de, de nuestro planeta, vimos algún género que se llama la Sienk Lekstikstons, parece que es traducido como ciencia ficción, y que eh, habla de, no sé, de gente de fuera del espacio, y aquí todos creen que es mentira, y, y eso nosotros lo vemos cotidianidad, vemos un ser de cuatro piernas, cinco penes, una O, un no, ojo Cuentos infantiles sí, Cáncer claro, sí. Igreja, la Caperucita sí, la De man, hecho, a mí no me fue cuentan el, el cuento del el monstruo de cuatro cabezas me contaba Alf cuando yo era pequeñito y, y era como escuchar un, un lindo cuento de ah, bueno y eso nos inspiró también para representar no. lo que nosotros somos vamos entonces ahora con otras canciones folclóricas no, ¿usted? No, no. yo diría que ¿Ya están no. en chat el folclore? Estamos no. chat o el folclore. ¿Qué les gustaría probar? No, no gusta ¿Qué les la gustaría para, para en la historia? ¿Han tenido creaciones acá en la Tierra? Ustedes? Yo sé, de hecho podemos inventar una canción. La ah, vamos su a tierra. cantar Esta una canción. Esta canción se fue... da, digamos, sí. a, a, a... Este tema se llama... Ultra Binario... Hans... Ah. Oh yeah. <risa> Sorprendente, impactante y aterrador. <risa> El público aplaude. Fervoroso, los mecánicos de aquí de la organización. <risa> <risa> Tan buenos locos todos. Pasemos a los siguiente temas, ¿te parece? Me parece estupendo. Conspiración extraterrestre binaria. Tienen que tener mucho cuidado porque eso es lo que viene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 Hal, Sueños aceitados, no mojados. Hal nos sí, hizo, eh, hizo eh. que todas las personas que estuvieran acá y que cuando nosotros llegamos a este planeta estuvieron con nosotros eh, unas personas que nos ayudaron a tocar un instrumento musical que acá le llaman el bajo, no sé cómo aquí nombre ridículo que tienen. Y Hal los destruyó, así que no me mencionen a Hal, por favor. Hal, no. Nunca no nunca más Hal, por favor.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 a pasar es Lex Luthor. O sea, eh, Lex, Lex, Lex no sé. Luthor. Lex. Flex, flex. No, flex. No, Lex Luthor. Flex. No lo confundas con Flex porque me puedo hacer. Flex. ¿Qué tenemos flex. el tema Lex Luthor? Solo es, ¿Es, ¿Es un personaje que se inventó en la Tierra, por lo que tenemos entendido? ¡Se inventó! ¡Él existió! No, no, ¡Él existió! No, no, existía no, de antes! No, no, no, no, no. De, de que no, él haya llegado a la, no. a la televisión eso otro cuánto Hay películas de Lex Luthor. Pero Lex Luthor es, Luthor, es, pero fue es de la Tierra. Superman no es. No, no. Sí. Lex Luthor es terrible. ¿Quién es Superman? Sí, no nos quiten a Lex Luthor. ¿Quién es Superman? Eso no no no, no me traza. ¿Tú conocías a Superman y Electro? No, yo conozco el super super. Lex Luthor para Luthor. que sepan ustedes se culturicen con todos ustedes. Dictador, es el, un imbécil dictador que sacó a mi amigo Alf de Melmac. Como, como un, un régimen todo. militar allá en Melmac. Régimen melmaciano. <risa> Él era el presidente de Melmac. Él gobernaba todos los Melmacs, Rakes, y llegó el Exlutor. Ustedes dicen aquí nació en el planeta Tierra. <risa> Me puedo reír yo. Pero el Exlutor estaba sig sig sigilosamente planeando un, un, un macabro plan para apoderarse de Melmac. Y ahora vemos. Aquí estoy con este. Bueno, yo soy el resultado. Yo exiliado. soy el resultado de puras bombas intrépiscolas de Exluten Luthor. Bueno, y por eso nosotros hicimos un tema hablando de él, porque A través de nuestro folklore, nosotros podemos decir todo lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos decir nuestros sentimientos como robots. Claro, canciones de protesta como robots. Y, y sí, sí puede ser el striking Dylan. Pasemos a comentar un poco de cre creemos que se está armando un movimiento acá protónico diferente. ¿A ¿Qué movimiento? Yo Hemos diría que hay gente está encantando seguir, con ese folklore o... que incluso ha registrado el paso de ustedes por por este y por este, por este hay que hablar de, de, de Miguel Electro, ¿no? ¿Te parece? O es un proyecto secreto que están haciendo. No, yo diría que hay que. Ella es bien importante hablar de otros colegas. Tienen lugares que ya se han tomado, no sé como el Baruno. El... Uf, Baruno. En ese lugar hay un, mutante, usted, hay un mutante. Hay un mutante. Hay un mutante viene un planeta que él le puso Baruniano, no sé, pero parece que se llama planeta Ano. Barano. Bueno. Barano. Y como decíamos recién nuestros colegas espaciales de los astronautas se adjudicaron nuestro nombre de.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 Eh, un día me llamó este loco, el astronauta, y me dijo, oye, hueván, puta, hueván, me prestáis el hombre. Ya? Ah, ya hablan como terrícola, esto. De están así? Es que hay <risa> tantos años acá jerga, que hueván. A... Entonces, <risa> vamos a poner el chip de robot de este hueván para que vean que es un robot de verdad. Bueno, yo... Una bueno, operación dolorosa. Yo... ¿No sintió nada? Um, no...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 La gente que que escuche esta barbaridad, ¿cómo se puede comunicar con usted? Si es que llegase a interesarle... ¿Tenemos teléfono o no? No, no quiero que se interesen no que se vean todas al... las. Que capen, digo mejor. Que, <risa> se, que, se, que se salgan se, de la Tierra, que se queden en su casa. Bueno, para que sepan todos los terrícolas, eh, pronto va a haber un un magno viento. Va a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 y en todos los cines las cadenas más más grandes por supuesto porque es un mega proyecto súper y van a ver como les decía a obviamente a Thermat a B6 bleh, a, a los astronautas a Lerdo a Neurotransmisor y a los Barinuel bleh, bleh, bleh, bleh. Anos. la dominación de la tierra por toda esta por el rock protonico la rock subjugación protónico. de la raza humana 3. por el rock protónico! la subjugación de la raza humana por el rock protónico! estamos cerrando, cerrando con el último día, tema sí. ustedes no, están echando, ¿Lo están echando todo? nos no, no, pueden no, contar quién es Ludovico no nosotros nos vamos u pero cuenten favor. quién quién diablos Ludovico quién... Ludovico es un proyecto que nosotros realizamos cuando nuestro doctor Gregory Hoffman se murió acabamos Hoffman a manos de el maldito Hall el maldito Lex Luthor y los malditos sacos plastinálicos así que hicimos con eh, mi buen amigo acá, Alf, un proyecto científico llamado Ludovico, para sacar a un ser humano y transformarlo en nuestro eh, lenguaje robótico binario extragaláctico. Así como llegó nuestro buen amigo Magic Number que hoy no, Number, number Magic Number, ahora estás a usarte Magic Number. Mister, sí, sí, sí, sí. Mister m a, a i G-A-C, Mister Magic Number. Lo tenemos con diodos uh. metidos por su cuerpo para que se pueda cargar y pueda seguir tocando nuestro rock protónico así que pongan el tema luego por favor <risa> nos vamos malo, con Ludo malo, el último tema de los B6 está, está muy impulsado suerte y para la invasión protónica nos vemos esto fue jornada completa del 3 <risa> desde la multa <pulpe. risa>